La prensa judía y masónica del mundo y las hipócritas plañideras de Valencia rasgaron sus vestiduras dentro caudillo, cuyo nombre limpio como nuestro cielo pretendieron manchar con la baba de su información calumniosa. La cámara fotográfica que no sabe mentir, dice bien claro que tanta y tamaña destrucción no fue sino obra de intendiarios y dinamiteros.